Bienvenidos un día más a Berry metal ¿Qué tal eh, ¿qué tal la Semana Santa? Han ido bien, eh, los que nos hemos quedado por aquí casi nos salen aletas, pero bueno, no pasa nada. Eh, venimos hoy con el... Eh, especial de Disturbez, que tengo por aquí preparado, tenía ya preparado de hace un par de semanas, pero eh, por circunstancias pues no lo he podido poner, pues nada, vamos a empezar este último trimestre, hasta verano, eh, arrancando con esta gente. ¡Vamos! Una cosita os tengo que decir, al final, al final eh, ya he conseguido el eh, disco de los Lordi, el nuevo disco de los Lordi, hoy nos lo pondré, así que nada, eh, tendremos que esperar hasta el viernes que viene. Pues nada, eh, vamos a empezar ya eh, con esta gente, con Los Disturbed y con el disco de 2005 de 10th Fest y la canción es Striking y luego ya empezaremos. pues aquí estaban Los Disturbeds y este disco de Ten Thousand Fest de 2005. Estamos hablando de que esta banda realmente eh, se originó, eh, se formó eh, en 1996. Eh, primeramente, este grupo le daba más fuerte al tema del hard rock y demás, eh, tipo a los Lordi y a los Kiss. Y eh, ya con la aparición eh, de David Dreiman, eh, ya como que cambiaron, eh, ya fue cuando apareció el nombre de Disturbeds. Eh, porque al principio se llamaban Brawl O algo así, tampoco con mi inglés De andar por casa tampoco es para mucho Y eh, el tema es ese Que ya cambiaron al nombre de Disturbed Le dieron la vuelta totalmente A su estilo de música Y eh, le empezaron a dar al Power Metal, así que nada Vamos a presentarnos aquí con esta gente Estamos hablando del año 2000 Con el disco de Cygnics Y esta canción que se llamaba Voices Voices Pues eh, aquí estaban eh, esta esta gente ya llamados Disturbed, ya os he explicado, que hasta 1996 eh, se llamaban en Brawl, se dedicaban totalmente a algo diferente, y apareció este señor, eh, David Dreiman, y les eh, dio la vuelta a esta gente, cuando buscaban eh, cantante y tal, eh, no esperaban darle el cambio que le dieron, y que tuvieran el éxito que tuvieron. Lo que pasa es que, también os cuento que en, eh, en el octubre de 2011, eh, de repente ha tenido un bajón de Disturbed, no se sabe nada más. Eh, no se sabe si es ¿Están grabando? ¿Si no están grabando? ¿Si eh, han dejado aquí a la gente tirada? ¿O qué pasa? Así que nada, nos vamos a volver a poner en el disco y en la siguiente canción a escuchar va a ser la de Stupify. Stupify. Just one, back and you see that you don't give up. Back For myself keep it again. when it was just one. Back, back. One time, back. when the time was myself stupid, Do you like I, all, I think I'm above reality i can feel all stars slip into the way in the underground Park I'm myself stupid fine I'm in like again All the people in the high rise Park And all the people in the projects Park the heads in the body Oh Park I'm, I'm myself stupid fine I'm in like again Why Do you like laying around with my Neuroscope of reality I can feel it all start slipping I think I'm waking back Like they end around with My never nephoscope of reality I can feel it all starts Slippin' away See but I don't get it Don't you think Maybe we can put it on credit Don't you think You can think it's your one I get stupid boy It's all the same It's a living thing But I don't get it Don't you think Maybe we can put it on credit Don't you think it can think it's your one O sea, eh, aquí estaba esta canción eh, Que ya veis que sigue sonando de fondo eh, Es una de las características De este grupo Aquí estaban todavía eh, un poco digámoslo así eh, medio empezando eh, al fin y al cabo acababan de cambiar de, de vocalista y de estilo musical y estaban un poquito un poquito perdidos eh, llegó eso sí este disco llegó a las listas del billboard me parece que al número 200 una cosa así que para un grupo que estaba prácticamente recién empezado estaba muy muy bien eh, definitivamente al año siguiente se dieron a conocer con o osborn el famoso el love fest este que hace este chalado de la vida eh, Y se dieron a conocer entonces como que ya Se metieron un poquito más en esto de la música Así que nada, eh, nos vamos a escuchar Otra de las canciones llamada Number También esta gente se unió a Marilyn Manson eh, a hacer una Eurogira, digámoslo así, eh, un tour en 2001 también eh, por Europa, que eh, se dieron a conocer bastante bien por aquí y eh, hicieron bastantes concierticos, estuvo muy bien, eh, fueron gustar mucho y fueron todo un éxito. Así que nada, vamos a seguir oyendo este disco y ya cambiaremos de disco. Give to ya nos metemos terminada la gira que hicieron con los con marylyn manson y ya se metieron directamente cuando volvieron a grabar y sacaron este disco de bill de bill hicieron varias versiones una versión australiana la normal la japonesa hicieron de todo en concreto la que yo tengo aquí es la versión australiana que tenía un doble cd así que nada vamos a ir abriendo y vamos a ir viendo qué tal estaba 17 de septiembre de 2002 sacó este disco eh, tuvieron eh, bastantes bastantes problemas porque la, ca la primera canción eh, que os la voy a poner ahora eh, se llama Prayer eh, estuvo retenido el videoclip eh, mucho mucho tiempo en las televisiones americanas debido a las eh, similitudes con los ataques del 11 de septiembre del año anterior. Eh, ya sabéis cómo se ponen de picajosos estos americanos con sus cositas y cuando se les toca eh, no les gusta. Y eh, precisamente este grupo eh, son muy muy críticos eh, con eh, la, la política que lleva su país y eh, aquí lo demuestran. Así que nada vamos a escuchar esta canción de Prayer. Pues eh, mientras tanto, mientras eh, se editaban el disco, eh, se desbloqueaba, digámoslo así, el, eh, este disco de belief Believe... Eh. David Draymond se fue a, a grabar una canción titulada Forsaken con eh, el eh, guitarrista Jonathan David de la banda Korn. Eh, no sé si os acordaréis eh, que esta canción eh, se lanzó en el disco The Queen of Damien. Es una canción bastante bastante buena. Os la recomiendo y eh, a ver si puedo traer algo de Korn para que lo podáis escuchar. Nos vamos con la siguiente canción que se llama Intoxication. Intoxication. Ya veis eh, que David Darayman eh, tiene un estilo muy, muy especial de cantar. Eh, ese uh, uh, que hace, yo no lo sé hacer, la verdad. Pero eh, es muy característico. Eh, esta gente ha ido a muchos sitios y se le ha reconocido antes. Eh, por el, eh, digámoslo así, gruñido característico del cantante antes que por la música. Entonces yo creo que de ahí vienen unas pocas tiranteces. Pero bueno, nosotros no estamos para evaluar eso. Vamos a evaluar esta eh, esta primera parte o CD1 de eh, Believe de la edición australiana y vamos con la siguiente canción que se llama Rise pues pues eh, volvieron a repetir eh, con eh, Ozzy Osbourne en su fest este famoso, eh, se fueron, eh, tuvieron éxito, volvieron a tener éxito y les empezó a gustar mucho ya eh, el caliz que había tomado esto. Eh, he de decir que en un principio no gustó la idea de cambiar del hard rock al metal pero alguno se arrepintió de haberse quejado porque era cuando realmente fue cuando realmente tuvieron éxito así que nada eh, vamos a volver a escuchar una más del CD1 y nos vamos a esa llamada carabe o CD2 to oh. Bueno, pues eh, ya veis que, como siempre, os tengo que poner una balada, por Dios. Eh, aquí hay que... Momento de achusarse un poco la parienta. Y nos vamos, ya cerramos el CD1 y nos vamos al CD2. Eh, son cuatro... No, cinco canciones. Eh, son todas en directo. Entonces, eh, a ver qué calidad salen. Pero yo os recomiendo, la verdad, eh, que si podéis escuchar alguna en disco, no tiene pérdida. Y nos vamos a escuchar la primera, que se llamaba Remember. You can conquer anything, my brothers and sisters. Bueno, pues eh, ya veis que la calidad eh, en directo Yo pensaba que iba a tener problemas Pero ya veo que no Así que nada, nos vamos eh, con la canción de Fear Y ya cerramos el disco de Believe song is Fear. You From the front to the back From the left to the right jump the fuck up Please down again para ir cerrando ya este disco Drooping Plates y esto también es en vivo pues ya ha terminado este periodo, ya terminaron de hacer las giras, de, de irse con el Lossy Osborne por ahí de fiesta eh, llegó 2004 empezaron a preparar el disco de Ten Thousand Fest, este disco que ya os he ido presentando a través de estos días de atrás eh, estuve a, es el disco que más tiempo ha estado de esta gente en venta eh, con el que han hecho la gira más larga, porque este disco les ha, ido a, les ha llevado a todas partes y eh, yo creo que es el que más éxito tiene. Nos vamos a ir ya a escuchar la primera canción que daba título al disco. Este álbum publicado eh, mundialmente el 20 de septiembre de 2005 Debutó, increíble, debutó en el número 1 de las listas de Estados Unidos Y además eh, Electronic Arts, esta empresa que hace videojuegos de bastante éxito Cogió la canción de Decadence y la metió en el eh, juego de for, Net for Speed, Most Wanted Un videojuego sobre eh, coches tuning, carreras carrejeras y demás Así que nada, nos vamos a oír esta canción En 2006, eh, la gira europea eh, que tenían programada tuvo que ser suspendida dos veces por problemas de la voz del cantante, así que nada, esto fue estirándose un poquito, pero luego ya sí que consiguieron hacer una gira bastante exitosa y les salió muy bien porque se dieron a conocer definitivamente donde no se les conocía y esto surgió un efecto muy bueno. Así que nada, nos vamos a ir para en Redfined. escucharse es Forgiven. Eh, ya ha terminado con este disco nos vamos hasta 2007 cuando salió el disco de Undestructible y nos vamos a ir con la canción que abría el disco y además le daba título Pues este disco eh, salió el 3 de junio de 2008 y en Australia, que esta gente le cogió mucho gusto a Australia porque gustó mucho su música, eh, salió el 7 de junio del mismo año. Eh, se convirtió por tercera vez consecutiva en número uno de la Billboard, un especial de solo internet edición en el limitada que incluya un, eh, una, una cara B o un B-side track y el make-off del eh, DVD con varios, de, o sea, del disco original. En un DVD, con eh, varios vídeos, fotos dedicadas... Eh, varios... Eh, Bibli... La laminate, perdón. Eh, eran como pues unas especies de láminas eh, de ellos eh, firmadas con número de serie y tal. Bueno, eh, ya sabéis que en esto del merchandising eh, se quedan cortos y nos meten muchas cosas así que nada, eh, esta gente ya empezó a hacer eh, sus conciertos, sus giras se fueron eh, eh, junto a Slipknot, eh, Dragonforce y Mastodon eh, durante el verano de ese mismo año, ya recién sacado el disco eh, se fueron también a Nueva Zelanda y Australia en agosto y septiembre para terminar esta eh, digámoslo así super gira rápida y demás eh, y nos vamos a ir ahora a escuchar Inside the Fire y yo os cuento una curiosidad. Eh, nada ya se nos acabó el tiempo el eh... Un curiosidades que os quería comentar es que la canción de Indestructible y esta que acabáis de oír, Inside the Fire, estaban incluidas en la tercera edición, me parece, del eh, juego Rock Band, eh, de este que tenías para coger una batería, una guitarra y ponerte a hacer el maula en tu casa con tus amigos. Así que nada, eh, os voy a dejar con Faseid, pero antes me quería despedir. Ya sabéis eh, que me podéis, eh, vamos, no os podéis eh, volver a escuchar el sábado... Y el domingo, eh, más concreto este programa de 5 y media 7, mm, la repetición completa, si no habéis podido llegar por lo que sea, no os perdáis este especial que yo creo que ha tenido mucho, mucho bueno y mucho bonito. Así que nada, ya os convoco para el viernes que viene con la noticia de que ya por fin tengo el eh, disco nuevo de los Lordi, este de Beast or Not to Beast y ya lo escucharemos y lo abriremos en exclusiva aquí y solamente para vosotros, así que nada... Nos vemos el viernes que viene y aquí os dejo con Faseed. La radio de tu pueblo en el 100.8 de tu dial.